Cuando dentro de 50 años alguien me pregunte ¿Qué sonaba en 2017? Yo voy a poner Play en Cría, el disco de Duratierra. Suena Sarabá. A los cantores que ponen el pecho Para cambiar un mundo que está hecho A la medida de los capitales Solo dejan en la tierra males, aludemete de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Como pincelera, Ahora va, Dura Tierra sonando con su disco Cría, que lo estamos partiendo al medio. Toda la semana suena algo de Dura Tierra, una de nuestras bandas favoritas aquí en La Mar en Coche. Y se viene una jornada muy especial porque es el ciclo de Estaciones Sinfónicas... Las canciones de Dura Tierra van a sonar en formato sinfónico en la parte de Estación Primavera que tiene este ciclo. Y esto va a ser el miércoles que viene, 20 de septiembre, a las 8 de la noche en el CSK. Las entradas gratis van a estar desde el día anterior al mediodía. Y mirá sí. qué buena ocasión de ir a buscar entradas que puedes ir al ensayo abierto del día anterior. De 16 a 18 te <risas> llevas la entrada para el día siguiente y ves cómo Dura Tierra está arreglando sus canciones junto a la Orquesta Sin Fin, que se está acoplando a distintos grupos, ensayando con distintos grupos para meterse en este ciclo. Mica Vita, Juan Zaraco, muchas gracias Buenos por días. estar aquí. Gracias, gracias a, vos. a vos, Diego, como siempre. Los veo así como durmiendo poco con esto de tener que arreglar sinfónicamente las canciones de Dura Tierra. Estamos sí. en una, ¿viste cuando estás en una? Sí. Bueno, estamos en una enorme. Acá el compañero está arreglando hace... ¿Cuánto? Sí, ya están terminados igual. Sí, ya, ya estamos están. En etapa Ayer final. tuvimos el primer ensayo tengo. con la sinfónica. Tremendo. ¿Los arreglos van por cuenta de ustedes o es la propia orquesta la que propone? No, nosotros hicimos la, la mitad de los arreglos y las hizo, los hizo el... El pianista, Ezequiel, y la otra mitad yo. Ezequiel es Mantega, ni Ezequiel, más ni sí, menos. Sí, sí. Fine Mantega es otro ah, de, la, de los conjuntos que va a estar acá en este ciclo de estaciones. Así es. ¿Y por dónde la pensaste, Juan, a la hora de tener que arreglar sinfónicamente canciones que fueron concebidas de un formato rockero a veces, folclórico por otros? Eh, nos dividimos un poco la tarea. Yo, fiel a mi formación, agarré eh, los arreglos arreglo más rockeros, como el de Zarabá, <ríe> que no como el de, que de Perro Negro, como el de Caracol. O sea, los temas más más rockeros, los agarré yo y agarré un par más. Y él, que tiene un concepto quizá más, más sinfónico, eh, no tradicional, pero quiero decir más orquestal propiamente. Yo creo que mis arreglos son un poco más de como de productor, por decirlo de alguna manera. Eh, y los de él son más de arreglador. ¿Es imposible que no duren un montón cuando uno tiene toda la posibilidad de una orquesta? Yo creo que lo que, lo que más trabajo eh, a mí me costó es eh, bancarse Claro, que cada arreglo no dure eh, media hora y, y poner un montón de información y, y como llegar al punto, por eso es como más de producción, como escuchar la canción así como del disco, como sonó recién y decir, bueno, arriba de esto, ¿qué entra? Porque esto ya tiene un montón. Uh -huh. Entonces, ¿qué saco para que entre algo? Este, y que agregó para que crezca. Ya claro, tiene un montón porque, y hay que decir bueno. que, que Cría ya tiene más que otros discos de Dura Tierra también, ¿no? al menos en la sensación de un mastering final, mm. del sonido de cada canción, hay como una cosa un poco más eh, obesa sí. en, en sí, el sí, sonido sí, sí. de totalmente, la banda. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Y es importante decir que la banda va a estar tocando. Viste que a veces cuando se habla de formato sinfónico parece que la, en este caso la banda está en quinteto tal cual y sobre eso viene toda la monada de la orquesta sinfónica esta que es tremenda. Eh, así que, no, ayer realmente tuvimos el primer ensayo y fue muy emocionante. O sea, cuando terminó de sonar Marzo, que es el segundo tema de este disco... Uh -huh. eh, nos dimos vuelta y estábamos llorando uh -huh. me di vuelta a lo miré a Nico uh -huh. y estaba y, y, y lo miré a y lo miré y estábamos todos, todos en llanto va a ser fuerte muy fuerte la verdad es que es muy, es muy parece cursi y es muy cliché pero es un sueño de verdad digamos que Aparte, se va a cumplir es un repertorio muy cargado sobre todo el de cría que me parece que está muy tenido de la época que está muchísimo sí. dando vueltas las penas de la época y la posibilidad de exorcizar esas penas a través de Totalmente. la música la creación y las canciones este, imagino que también le hemos tendrá que ver con darle también sí. otra vuelta, otra vida a esos temas, ¿no? Es que es increíble lo que está pasando, no sé, viste, bueno, esto que vos decías antes de pasar Sarabá y, y, que, y que nos digas que pasás nuestra música y que la gente se nos acerque y, y es la primera vez que a nosotros como banda nos pasa esto, digamos, porque ya es nuestro, o sea, hace 13 años que tocamos juntos, se va a cumplir este año, Pero es la primera vez que pasó esto con las canciones, de que de verdad a la gente le pasan cosas y las incluyó en su vida y nos hace saber que la incluyó en su vida. Y es, es una locura para nosotros tocar y que la gente cante las canciones. Yo no, no sé, no pensé que nos iba a pasar eso, ¿viste? Salvo Canciones alguna versión de duerme salen... negrito por ahí te la canto. Claro, <ríe> pero no, Sarabá. Estuvimos en el Ecuni tocando el, este año, que el año pasado, este año. ¡Qué año largo! Y, y fue muy fuerte que cuando terminó marzo, que, que termina diciendo y resistir la gente lo cantó y yo no lo canté y eso fue bueno estas cosas no y la verdad que lo que la música de este disco nos está dando es algo que no hubiéramos imaginado jamás entre esas cosas este ciclo en el cual estamos incluidos que es increíble como ayer de verdad era como nos miramos y dices, de verdad está pasando algo esto con nuestras canciones Mica y para vos el desafío técnico de estar arriba de una sinfónica además de la banda cómo viene mira creo que el primer desafío Es técnico, pero tiene más que ver con esto de la emoción. Que eh, yo soy bastante del, del, del llanto, <ríe> Y me, me conmueve mucho algunas cosas. Y entonces hay como un primer escalón que, que tengo que ver cómo lo voy a... Un obstáculo a sortear, que es el de no, no llegar al llanto. Uh -huh. Literalmente. Todos los temas. <ríe> todos los temas, todo el tiempo. Porque un poco me pasa que, que, me, que me, me sucede eso. Y, y bueno, y después... Eh, para mí es una readaptación porque si bien la banda está ahí prendida a fuego como siempre hay otros temas como decía Juan que, que camina por otro lugar el arreglo y no sé es como que la voz queda medio en medio de una maraña increíble de sonidos como envuelta viste y eso cambia la interpretación porque uh -huh. que lo que está sucediendo debajo de eso, de esas palabras es muy diferente y aparte todo lo que se toca vale la pena en Dura Tierra no es una banda armada para que Micaela Vita esté al recontrafrente no. hay muchísimos arreglos que vale la pena escuchar sí. todo lo que suena este, no es 11 episodios sinfónicos en ese sentido uh -huh. que lo decías con Celati claro. vestido como el principito adelante ah, de una no, orquesta no. tal cual no es eso es uh -huh. la banda ahí prendida fuego con la orquesta Prendía Fuego también, que es loco eso también, ¿no? Como es una orquesta que está muy armada con solistas increíbles y que ayer en el ensayo era genial esto de que, que no es muy habitual, ¿no? Pero... Que, que, que, que estaban atentos a la música y mirándonos y como celebrando las cosas que estaban buenas musicalmente o acercándose, che, qué bueno que está qué buena que está la banda. Es muy loco que pase eso, ¿viste? Ese diálogo entre dos mundos que, que tiene más que ver a veces con lo clásico y el nuestro que es de otro palo. Uh -huh. no, porque... son, otros, perdón, ¿eh? son, son otros códigos. Son Nosotros otros que venimos códigos. de otro palo, eh, es, es raro ver cómo operan esos códigos. Por ejemplo... En todo el mundo de las cuerdas están acostumbrados a, a ir a leer claro. o sea, la gente que llegó ayer al ensayo llegó sin los temas o sea son gente que va y, Le y pones la partitura y toca adelante claro y, toca y a la vez y toca moños. claro toca moño igual los arreglos están como pensados para que no sean tan difíciles eh, Pero tienen como esa situación, eh, que yo digo también debe ser linda, de, de llegar y encontrarse con una música completamente nueva, algunos conocen el grupo, otros no, no importa, pero como que están descubriendo ahí y como que eso, termina el tema y... ¡Che, qué bueno que está! Claro, como, eh, lo descubren eh, en, vivo, eh, en vivo, página a página. Increíble, ahí. todo un saber ahí. Yo le quiero mandar un abrazo a Tomás Pagano en este momento, que debe estar sí. padeciendo la cantidad de fills del bajo que va a tener que sacar <ríe> para que entren en los arreglos. Pobre el Tomás, cual. tocando tónica seguramente, sí, ahí como ella... lo mínimo indispensable para que todo suene. Para un tipo virtuoso como él es complicado sí. el asunto. Eh, Sabes que alguna vez charlando con Liliana Herrero le preguntábamos sí. sobre qué hacer en la emoción, ¿no? Uh -huh. Porque... Justamente a ella que le ha tocado tantas veces cantar uh. en marchas del 24 de marzo con una plaza de mayo llena uh -huh. y así mil, ¿no? Mil. Sí, sí, sí. Este, ustedes también vienen recorriendo un poco esos escenarios. Uh -huh. En realidad llegamos a esa conversación con Liliana hablando de la técnica justamente uh -huh. y me decía, ¿sabes? Únicamente cuando me acuerdo de la técnica, cuando siento que la emoción me va a quebrar. Uh -huh. Entonces ahí voy a mis saberes técnicos, porque es el modo que está tengo de sí. poder seguir cantando y no ahogarme, digamos. Totalmente, ¿no? yo creo que eso es así, está buenísimo esa forma de verlo y de pensarlo. Um, es, yo tenía una maestra hace mucho tiempo que, que me, yo tenía que cantar, siempre le cuento esta historia a mis alumnas y a mis alumnos, porque había, cuando yo cantaba con Willy González había una zamba de él que era tristísima, la zamba del abuelo, que era un bajón por donde se la mire, viste que hay, hay temáticas que, que incluso empoderan desde ese sufrimiento. Este no había forma, digamos, de encontrarle el hueco luminoso. Y yo lloraba y lloraba y lo cantaba y lloraba y no podía, no podía. Y mi maestra en ese momento, Nora Malatesta, me dijo llora acá en la clase todo lo que tengas que llorar llora en los ensayos, llora y deja que eso decante como, ¿viste? como decantar algo hasta quedarte con la sustancia emotiva que tiene eso pero ya no la sentís en el cuerpo al punto que te bloquea, uh -huh. sino que está como en la, la, como en la superficie en algún punto que te permite comunicarla, porque si vos estás invadido por esa emoción a tal punto, estás muy adentro uh -huh. y poco en esa comunicación que tiene que suceder Me encanta poder estar reconociendo la cocina de lo que va a pasar el miércoles que viene a las 8 de la noche en el CCK en estas nuevas canciones en formato sinfónico en la estación primavera de este ciclo que se llama Estaciones Sinfónicas que organiza la Orquesta Sin Fin y que tiene un verano previsto para el jueves 21 de diciembre con Nadia Larcher, otra cosa que debe estar armándose. Ah, hay que arrancar a suspirar desde ahora. Bueno, Nadia está como invitada en el disco de Dura Tierra, también en esos momentos hiperemotivos que tiene el oh, disco, compartiendo una canción ni más ni menos que con Noelia Recalde que estuvo ayer. Hablando otra de amora players. de la vida total. El ciclo continúa en otoño, además también 22 de marzo, es la fecha agendada para el año que viene, con Acaseca también en este mismo formato sinfónico, y el invierno va a ser con Fine Mantega el 7 de junio, todo esto lo pueden encontrar en la página del CSK con la programación completa, viendo cómo la Orquesta Sin Fin viene proponiendo este acoplarse a distintos grupos para reversionar sus canciones en clave sinfónica, mm. repitiendo los datos de lo que se viene ya, lo de Duratierra, la semana que viene, el, el ensayo abierto, el Eso. martes de 16 a 18, y el miércoles el concierto a las 8. Quiero solo decir una cosa y aclarar, porque esta información está, está, hay que actualizarla de hoy, que es lo siguiente, ayer arrancó la reserva de las entradas y se agotó, enseguida la reserva eh, de la web mediante la web no ayer nos explicaron en el CCK aprovecho que este programa lo escucha mucha gente para que lo sepan porque nos están escribiendo diciendo pero cómo no hay más entradas no se entregaron mil entradas vía web que se agotaron y en el por recepción Todavía quedan 200 entradas que pueden ir a retirar acercándose al CCK cualquier día de 12 a 19 horas. Lo bueno es que este concierto también va a ser en la sala sinfónica. Esto está bueno destacarlo porque para el sonido está buenísimo que Uf. sea en un espacio acorde a eso. La increíble. ballena es preciosa y todo pero no sé cómo sonaría una sinfónica ahí así que mejor que sea en una sala. No, es la no, sinfónica. No, no, no. Ah, perfecto. Bueno, ah, por es eso. esa, esa. Ahora estamos ensayando en la Argentina que es otra sala pero la sala sinfónica es la ballena azul. Ah, hermoso. Y es perfecto. la que está pensada para eso. Así que es increíble. Bueno divino para un montón de gente. ¿eh? Sí, mucha gente. La gente okay. la viola, perdón, Juan. Sí, sí, no, que lo de las entradas porque más que porque nos escribió mucha gente entre ayer y hoy eh, además de esas entradas que ya se reservaron por internet Eh, la gente las tiene que ir a retirar y, y no toda la gente que reserva lo hace. Entonces, el mismo día del concierto nos aseguraron que va a haber un remanente para que ser retirado Que siempre lo hay, ahí. digamos. Uh -huh. o sea que en hay todos un... los conciertos, a menos que sean esos conciertos que, que tienen que poner cuatro, ¿viste? Cuando viene Marta Gericci. Y, sí. y con alguien de nombre extraño. Eh, excepto esos casos, hay un remanente ahí. O sea, que nadie deje de ir, que vayan una horita antes y van a conseguir me gusta porque Juan y Mica andan con la guitarra en la cocina en el comedor, con Astro, su hijo dando vueltas y demás, y acá también la traen así sí, que por qué no sea. una versión que sea todo lo contrario a lo que van a escuchar dale, dale, dale, la semana dale, que viene en el CSK, o sea dale, dale. guitarra y voz. nada más Sí, y va, eh, vamos sí, claro. a decir que, que en, el, en el concierto este va a haber invitadas e invitados increíbles, que no podemos decir pero que van a estar algunos y hacen... sí podemos decir pero no. no, ¿quién? Nadia bueno, va a estar la Nadia, va a estar la Noe Va a estar el Rally Barrio Nuevo. ¡Epa! <ríe> y más que no podemos nombrar. Así que vale la pena que se acerquen porque van a pasar muchas cosas hermosas y humate. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la de un quizás? ¿Qué? ¿Algo más? El rally? ¿Sí? ¿Eso? Dale. No sé, ¿qué? ¿Tá? ¿Vos qué dale que se nos La de un quizás el la tenía para disco, pero como Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces ¿Qué? ¿Qué? Lo que vos quieras. decís vos. Decidan, ¿eh? ¿Quieren hacer el programa hasta el final? Yo mm. no tengo problema. ¿De sí? Marzo. Marzo. Bueno, dale. Ahora justo que hablamos de las chicas. Ya llegó Empezó a soplar De su bandoneón Remolinos oxidados Y amarillos tangos. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio, simplemente para. We'll Metal, que vino del sur, arrastrando los recuerdos como un buque espac de ayer. El tiempo al pasar es como un cien pies cabe en una mano, pero vamos cuando le miras los pies te vas. Salił el sol. Sé proviene tiene, No llora, que no lloramos todos nosotros, no te preocupes por eso. Vamos a nombrar a Fernando Basanta, que tiene que ver muchísimo con la poesía de esta enorme canción, este, que no sé cómo hace para poner tanta carga en tres colectivos rojos. ¿Viste oh, no sé lo que es esa frase? ¿Cómo lo logra? Y bueno, es parte de esta canción fundamental. Gracias, Dura Tierra. Gracias no, a, a ustedes. Usted. Agenden entonces miércoles que viene, 8 de la noche, en el CCK, Dura Tierra, en el ciclo de estaciones sinfónicas. El ensayo abierto el día anterior, el martes de 16 a 18. Buen fin de semana. Mi. Vivo en un frenesí entre los crueles papeles en la peli. Tendido entre las bordonas parece que asomas, pero me engañas. Te volvés para atrás de arrepentida o de tímida. Estrella fugaz, caprichosa de más porque te escondes.